de esta bahía. Programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes de 3 a cuatro y medio. Más en el YouTube. siento mami, ante su preso político con Miami. Para los sellos somos un puja arriesgado lo que ganarse en venta. Stalin en y Ratia. Estaremos las ruinas fruto del abandono. Despregas por ahí, valemos un poco. Dejad que la energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo. Que discusiones en los bares para ahí una semana más pues aquí está esta va Nuevo programa de contrainformación y pues mucha además para fernalia que nos espera a esta hora y media Y tenemos hoy un invitado especial al programa Y es Iñaki, pues que nos va a hablar de la asertividad dentro de la sociedad Y opa, ¿qué tal? Opa, buenas tardes Buenas tardes, ¿no? Aquí andamos Para algunos buenos días todavía, ¿eh? Por eso Seguro que sí ¡Ja, <risa> ja, Bueno, bueno, y hace un, pues dos horas que me he dado cuenta que el próximo programa va a ser 1 de marzo En plenas elecciones, a ver si preparo algo a ver Ya me estoy buah, poniendo nervioso de lo que puede surgir Así pues que hoy, día 22 de febrero, nos prepara, pues eso, como he dicho antes, muchas noticias cargaditas vienen. Esta semana, pues han habido pff, muchas noticias que nos han dejado pues en los portales que solemos mirar contra informativos y anticapitalistas. Música Así pues que prepararos para una nueva dosis de Stabay. Y pues vamos a comenzar pues como vamos a hacerlo cada semana. Aparte pues con nuestras cuñas y sintonías para que sepáis que vamos llegando. Pues lo vamos a acostumbrar a hacer con una intro. Y esta semana pues le toca a un grupo de Valencia que me recuerda una canción de los chicos del mar Que dice la intro es mejor que la canción y es que, es que qué verdad. Aquí te lo demuestra, o sea prefiero mil veces la intro esa que, que la canción que no, no me llama, no me llama, me llama la intro. Así pues que vamos ya por esta intro, que la disfrutéis que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos en empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos... Y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Por miedo al castigo, a Se me olvida decir el grupo, y el grupo se llama Grupo de Riesgo. con Con esta canción que se llama Miedo. Bueno, pues así que vamos a dar paso ahora a las noticias de esta semana. Pues engastéis. Esta semana dos jóvenes se encadenaron del cuello con un gran candado a la valla que rodea el recinto del Parlamento de Gasteiz. Dentro de las movilizaciones organizadas bajo el lema «Lotu independe independenciará» en toda Euskal Herria. Pues los jóvenes han permanecido durante aproximadamente una hora, arropados por decenas de personas... ...hasta que la chancha les ha cortado las cadenas con unas enormes cizallas. Previamente tuvo lugar una concentración en la Plaza de los Fueros... ...en la que han participado unas eh, 400 personas. Desde Italia pues, nos llega unas noticias de que individualidades anarquistas registradas en PISA. El 18 de febrero algunas individualidades anarquistas han sido sometidas a registros por parte de los esbirros de las DIGOS, que es la División de Investigación General y Operaciones Especiales. Han socuestrado ordenadores, material informático y postales. ¡Viva! En particular, las correspondencias que desde años pues mantenían con los prisioneros anarquistas Marco Carmen Nisch y Gabriel Pombo da Silva. El interés que están mostrando hacia nosotros por solidarizarse con los presos anarquistas en lucha en Italia como en Chile, Suiza o Alemania. Eso nos dicen ellos. ¡Sí, sí Y pues que parece que los ridículos CSI locales continuarán coleccionando materiales biológicos por todos los medios. Así pues que nos dicen en su última frase, pues muerta al estado. Pasado miércoles 18 de febrero se, se inició una brutal represión contra el movimiento antifascista malagueño, saldándose con la detención de 17 jóvenes antifascistas. Pues tras permanecer 72 horas arrestados en comisaría, pasaron a disposición judicial para ser posteriormente puestos en libertad. Pues el juez decretó el secreto sumario provocando el desconcierto entre los imputados al no saber de qué se les acusaba el papel de los medios de comunicación durante este tiempo ha sido ha consistido en ocultar lo ocurrido tal vez obligados a informar sobre los hechos por su trascendencia y por la movilización permanente frente a la comisaría en la que estaban detenidos y pues que anuncian que hoy va a tener una eh manifestación concentración no lo sé bien bien pero a las 7 en la plaza constitución pues de este eh, pueblo llamado málaga qué te parecen estas noticias bueno pues más de lo que hay no de lo que nos ofrece este sistema, ¿no? Represión sí, sí. y represión. Sí, en principio ha empezado así, ¿no? Parece sí. que las tres primeras pues tienen que ver con eso. La semana así pasada que... casi todas eran de cárcel, imagínate. O sea, cómo está el tema de represión ahora mismo. Pues ¿Sí? en el Estado español y vemos también en Italia y... Y en todo el mundo, ¿no? Y sí, sí. Vamos. En Europa está también... La cosa está gelita. caliente también. <ríe> <ríe> uh -huh. Pues bueno... Pues a estas horas hay una concentración en Valencia contra la nueva cárcel de menores Jaume Primer. El centro de reeducación de menores Jaume Primer, construido junto a la prisión de Picassén y gestionado por la fundación Los Arcos del Castillo, ha empezado a recibir a los primeros internos, convirtiéndose así en el séptimo centro de la comunidad valenciana, destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años. Mel Brockton, condenado a 10 años de prisión, los activistas eh, por los derechos de los animales... Eh... El activista por los derechos de los animales, Mel Brockton, ha sido condenado hoy a 10 años en relación con varios ataques con artefactos incendiarios contra la Universidad de Oxford. El Jugado en la corte de Oxford, condenado al, al detenido de 48 años, acusándole de conspiración para la realización de incendios intencionados. Lockton fue acusado tras encontrarse varios artefactos en Temple College en febrero del 2007, tras otros ataques contra el pabellón de deportes de Queen's College el mes de noviembre del mismo año. Botón también ha sido pues la cara visible una campaña antiviviseccionista contra la construcción de un laboratorio de experimentación animal en South Park, Ruat. Pues él mismo también ha asegurado haber estado en relación con protestas no violentas en es el primer arresto tras los ataques a las universidades. Y pues el juez que le dictamina pues dice su relación con dicho conspiración ha contribuido significamente a sensación de terror. Otra de las noticias rarillas de esta semana es que pues ha habido una detención fantasma que dicen diversos medios dan cuenta de una detención relacionada con ETA y el interior lo desmiente. El ministro español de interior ha desmentido con la policía francesa haya detenido a ninguna persona vinculada a ETA como habían difundido diversos medios este pasado anoche. La noticia De la supuesta detención se difundió anoche a través de diversos medios, entre ellos la cadena Onda Cero y Radio Oscadi, que daban cuenta en su programa Gambara la detención de Urgi Mendinueta Mintegui en el norte de Burdeut por parte de la policía francesa. Esta mañana pues el Ministerio Español de Interior ha desmentido que haya producido detención a una relacionada con ETA. Uh, tú imagínate cómo estaría si... La persona está diciendo, ¿qué me están diciendo que me están deteniendo? Eh, pero si estoy detenido, pero si, si estoy aquí en casa, ¿no? Si estoy dando una vuelta, ¿cómo que estoy detenido, no? No sé, es muy raro, es muy raro. yo sí. Un poco fantasma se sentiría, digo sí, yo. Sí, ¿no? detención fantasma. Sí, sí. <ríe> sí. Pues boicota Israel desde la cárcel de Fresnes. Está pues muy cerca de París, al norte. En la cantina de la cárcel de Fresnes se pueden comprar algunos productos de origen israelí. Y ellas nos dicen que son presas políticas vascas y tenemos la costumbre de hacer boicota a estos productos como muestra de solidaridad con el pueblo palestino. Una vez comenzado el último ataque contra Gaza hemos querido mostrar eh, nuestra solidaridad poniendo escritos como solidaridad con el pueblo palestino y parar la masacre. Las dos estaban en, en francés, pero bueno, nosotros solo las ponemos en castellano. Por otra parte, en los pasillos y celdas de espera hemos colocado carteles que expresan nuestra solidaridad con, el, con la masacre del pueblo de Gaza. Y la dirección de la cárcel ha decidido no aceptar los bonos que teníamos las inscripciones de solidaridad. Algunas de nosotras y nosotras se han reunido personalmente en las que nos hemos nombrado el comité de disciplina. como si nuestras inscripciones aparecieran insultos y ofensas. ...acciones simbólicas contra oficinas bancarias... ...en diferentes lugares de los países catalanes... ...en Sabadell, Tarragona, Vilafranca, el Penedés... ...y Vilano Vilanova y la Seltrú... ...y en los barrios de Gracia y Sán, Barcelona. Durante la jornada de lucha de esta semana contra la crisis... ...que estaba convocada por diversas organizaciones de la campaña... ...que la crisis la paguen los ricos... ...se hicieron diferentes acciones des descentralizadas... En Barcelona y Tarragona se ocuparon simbólicamente las entidades bancarias, la del Santander, donde participaron unas 200 personas. del VELVEVA, unas 50 personas respectivamente. El VELVEVA, que se me, me ha trabado ahí. Entre otros lugares donde se hicieron acciones, se, se sellaron las puertas de los bancos y pintadas. Así pues que esto han sido las noticias de hoy. Y os vamos a decir ahora la frase de esta semana. Equivocarse es la libertad y si, conlleva, y si eso conlleva a una gran responsabilidad. ¿Qué te parece esa frase? ¿Cómo era? ¿Equivocarse...? Equivocarse es la libertad y eso conlleva a una gran responsabilidad. Claro. Responsabilidad de tus, propias, de tus propios errores, ¿no? Eso es. Claro. eso es. Y, no sé, me ha parecido interesante para esta semana. Curiosa para reflexionar un poco sobre ella, ¿no? Sí. <risa> sobre la esencia de la libertad, ¿no? Eso es. Y que es, a veces nos equivocamos y nos, no se respeta eso, ¿no? Claro. No queremos asumir igual, ¿no? Las eso consecuencias es. de nuestros errores. Y claro. resulta que, precisamente, esa responsabilidad es la otra cara... De la libertad ¿no? claro entonces cuando tú eh, asumes esa libertad tienes que asumir también lo, las la consecuencias verdad. de lo, es, de lo que decides y de lo que haces ¿no? mm. claro. uh -huh. <risa> Así pues que vamos a ir a por el primer tema de hoy Y es de la mano de Kenny Arcana Esta francesa revolucionaria ante todo, su canción Revelage Busque, lo que quiere decir rebelate, en su último disco el año pasado, llamaba Desobedience Civil. Así pues que os ponemos este tema de Kenny Arcana, venga. Tout va de plus en plus vite La guerre est proclamée Une guerre glaciale De moins en moins discrète Tout s'attaque plus pauvres Et à ceux qui la disquette On divise la populace Informe l'état policier Sors des rangs Tu mangeras la matraque de l'officier Nouvelle l'ordre officieux Terrorisme officiel Mais qu'un outil pour instaurer La surveillance et la peur Éteignent ta télé Et leurs émissions d'arriéré Éteignent ta télé vont finir complètement aliéné Official, mais trop et fichale met groupe de gour gourmétrie les fichale le peuple et s'entoil comme crane de disparition marketing pour qu'on accepte les plus dans le corps qu'on serait fait car ce maître plus rentre contre les murs se serre il y a demande en espoir c'est ouais vous il nous ont déclaré la guerre éveillez-vous le peuple du monde en prend de la terre éveillez-vous à quel poids de nos corps on nous faitent tout le monde tout le monde tout le monde vous car ce sera plus encore éveillez-vous avant qu'ils nous mettent les plus dans le corps Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Réveillez-vous! La tempête est pour bientôt peuple aliéné Politiques qui nous mènent en bateau Dégonrisme <toutes> d'État bien concis, peuple Peuples exploite et vouet A consommer ce qu'ils construisent Prisons à ciel ouvert Quand le crime est la norme Quand les frontières deviennent Les barricades de la mort et foute-toi des miradors Des gardiens du désastre Mais toi Car les arrestations de des Propagant l'exclusion, et exploitent les plus pauvres Avant la case, expulsion, font la chasse à l'enfant Des CRS dans les écoles, wesh les voiles Les dérange, mais pas les flics dans les écoles Si on était ensemble, ils ne plus semer le chaos Nous on croit en pas leur justice Ou on croit en celle de là-haut, mon frère De perdre pas la foi, donc ils n'y croient plus On a besoin de toi, ma soeur, on a besoin de toi Hé, ils nous ont déclaré la guerre et vous peuple du monde et enfant de la terre éveillez le point de nos retours, On aura besoin tout le monde, tout le monde, tout le monde Réveillez-vous, avant qu'ils nous mettent des fesses dans Réveillez-vous, c'est toutes nos vies qui sont en Réveillez-vous, réveillez-vous hey. La justice et la tempête a commencé Avant même de combattre, de frères ou renoncé du mois qu'est-ce qu'on attend pour construire sans sur -que, que le soleil disparaisse ou que leurs armes soient des clônes est nucléaires sur La création, processus établi de déshumanisation Esprit rempli de subliminales, bombardements Les plus gros médias apportiennent au suicide d'armement Alors comprendre dans quel monde nous vivons Le savoir est une arme, à l'heure où il être le vivant La science et la recherche au service de la peur Car un virus c'est mieux qu'une guerre Pour exterminer un peuple, n'ayons pas peur et Ayons confiance en nous -mêmes. même la vie est avec nous Oui la vie est avec nous, mon frère, ma soeur On est ensemble, si oui on meurt ensemble Allez on a plus le temps, Allez, oh Déclarer la guerre Réveillez-vous Le peuple du monde est en forme de la terre Réveillez-vous Après vous le point de nos retours On nous besoin de tout le monde Tout le monde, tout le monde, tout Réveillez-vous Terre demain sera pire encore Réveillez-vous Avant vous nous mettent des dans le corps Réveillez-vous C'est toutes nos vies qui sont dans Réveillez-vous Réveillez-vous réveillez Mais bien son min, allu du commerce public pour récupérer nos rues, pour reprendre en main nos quartiers, on ne pas le système on se détruire, on le système pour plus sans soi, alors construisons quelque chose à Bordeaux calme. Bueno, que ni arcana, como ya dicho antes, y a la necesidad que tanto de ce tous la fonction. Y pues vamos a dar paso a una dedicatoria muy especial que quiero hacer Pues a alguien de Berlín Pues que gracias a nuestro blog pues nos escuchará cada semana, eso esperemos Y es que pues en una ciudad llamada Berlín, como acabo de decir pues nos volvimos a reencontrar entre latas de whisky con cola muy raro eso conciertos de cruz sin dejar de lado las pizzas rote inceltarras y que decir si me duele la vida cuando me están rellenando un tatu escuchando las recetas de Doctor Deseo de, o de cómo morirse en Bilbao y a pesar pues, de los menos 20 grados que ahí sufrimos el calor de nuestra amistad estaba presente. Así pues que con esta canción que me enseñaste es pues ahora te la dedico a ti Rubén, venga, y otro para Carly. We face difficulties up today and tomorrow. I still have a dream. It is a dream deep rooted in the American dream. I have a dream one day this nation will rise up, live out the true meaning of we hold these two to be self-evident that all men are created equal. I have a dream That one day on the red hill We'll draw The sons form of former And the sons form of former slaves Will be able to sit down Together at the table of drum I have a dream No he dicho el nombre del grupo Y es que es True Esta canción que se llama Church Light, Iglesia de mentira con su disco Plastic world Estos croatas con un instrumento pues habitual ahí que se llama en inglés broach o algo así. Así que pues os dejamos con este tema. parte más mafiosa, por favor. Bueno, ya habéis visto que este tema tenía Para todos los gustos Más lentillo, más rápido Pero sobre todo Deep, deep metal Y ahora vamos a presentar otra banda Un poco más dura, también pues Para agradecer Todo lo, pues, lo bien que lo pasemos Ahí en Berlín, pues también para Carly Y Rubén, así pues que esta canción De least fit The machine Con su canción que se llama under Undersake Así que para todos esos cabrones, así que muy claramente no dogs, no cabrones. Espero que haya quedado clara estas dedicaciones ¿eh? Así pues que ahora Vamos a dar un poco De información, nuestra página web Estabai.wordpress.com Aparte de nuestra eh, Dirección de correo Estabai.hotmail.com La página de Molotov Molotoviratia.com Now will you Ahora mismo estáis sintonizando eh, la frecuencia modular 91.8 en desde Hernani. Hostia, amor, y Bueno, la semana pasada Os presentábamos, pues, un concursillo Y era, pues, que eh, nos respondiera la gente Nuestros oyentes eh, La gente invitada que viniera Y todo el que quiera Y la pregunta, pues, era ¿Por qué los bocatas vegetales llevan huevo, atún y jamón? Y ya tenemos algunas respuestas Que las podéis ver en el blog Y bueno, pues le vamos a preguntar ahora a nuestro invitado de hoy, Iñaki. Pues lo del jamón, yo lo del huevo quizá puedo entenderlo, ¿no? Todavía, pero lo del jamón ya eso es lo que no entiendo. ¿Y el atún, que es pescado? Y el atún también, sí, es raro. Hombre, generalmente igual los vegetarianos eh, se abstienen de comer carne, ¿no? Digamos digamos que la definición... Carne y pescado. Claro. O, bueno, y, le, eh, y todo eh, lo que a... provenga de un animal, entonces... Uh -huh. Entonces, pues bueno, sí, pero desde luego eh, lo del jamón no lo entiendo. O sea, yo creo que es por, por, por ignorancia, ¿no? Por desconocimiento quizá de de pues de lo que es el vegetari el vegetarianismo en sí mismo también, ¿no? ¿Qué es eso del vegetarianismo, no? Tú vas a un, a un bar o a un restaurante y pues probablemente a mucha gente le suena a chino, ¿no? ¿No? Además, no tienes opciones. Yo voy al bar y es como... ¿Qué me puedo coger un vegetal? Ah, no, que el vegetal lleva huevo y atún, o sea, no me... Sin más. Esa es tu respuesta, ¿no? Sí. no sé, es que... Tampoco sé muy bien qué, qué más añadir ahí, ¿no? no sé. Así pues que si tú mismo quieres responder ahora a esta pregunta, pues llámanos al 943 556 346. Lo vuelvo a repetir, 943 5 5 y si no, pues respóndenos en nuestra en nuestra dirección de mail Que es la siguiente by, arroba, Y pues proponiéndome, pues es, lo hice la semana pasada esa pregunta, ¿no? Y quiero a ver si alguien me responde algo Aunque tenemos una respuesta ya bastante que se adjudica ya el premio y pues qué queremos hacer con esto pues queremos hacer un pequeño Fancine un pequeño fancine con pues la entrevista más insurrecta In insurrealista perdón insurrecta no insurrealista <risa> Pues eso, que si queréis entrar dentro de este fanzine respondernos a esta pregunta Y os daremos, pues eso La respuesta que entrará dentro de este fanzine ¿eh? A ver, ¿no me habías dicho tú Que había un premio para responder a la pregunta? Si no, lo hubiera resp respondido de una manera más eh, No sé, por decir, más eh, a, Inspirada, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Te dejo pensarlo Al final del programa te daré mi respuesta. ¿Vale? Vuelve a repetir que tenía el... al final del programa, ¿Sí? te daré mi respuesta. Eso es. Pero antes que nos llamen los oyentes, ¿no? Eso es. Eh... Bueno, pues ahora vamos con o estábamos con esta eh, pregunta que me estoy haciendo que tengo una gran duda sobre por qué el vegetal lleva huevo, atún y jamón, pues os vamos a poner un tema sobre pues la liberación animal. Así pues que os dejo con este grupo. <música> Se me ha ido el nombre del grupo. Se me el nombre ¿o? Lo he conseguido ya, lo he conseguido Pues nos dejamos con este grupo que se llama Caosenso, pues de consenso Y lo que el consenso lleva al cao Pues eso, caosenso Y esta canción que se llama Animales, así que venga Música Un saludo muy especial para esta gente de Madrid Que el Malaya, aunque no esté ya Lo tenemos en nuestro recuerdo ¿Acaso elegirías ser un borrego? Yo so ser un lechón. Querrías que tus hijos fueran Que antes de probar la hierba probaras los hierros, sierras, ganchos y el fogón. Si te crees tan humano por querer Te trata tan bien porque tú tratas tan mal. Tempos el fundamento de tus derechos. derechos. Pregunta por la fuente donde bebe la decadencia. ¿Qué te apareció el tema interesante <risa> es que tanto sufrimiento merece a ver si así vas pensando algo vale. <risa> eh? Un en la bandeja no le puedes oír gritar to a niveles más bajos de la cadena El bosque, el río, tu cuerpo y el mundo entero te lo agradecerá Si te crees tan humano porque eres tan animal Si a ti te tratan tan bien porque tú tratas... Bueno, así que eh, vamos a dejar ya este tema porque queremos meter poner dos canciones y entrar ya pues en la última media hora de programa que la dedicaremos pues a nuestro invitado de con ganas ya de hablar, ¿no? Sí, ya no llevo muy bien el silencio y quiero hablar ya, quiero hablar. Sí, ya hablar. Eh, quiero hablar. Eh. la palabra, quiero tomar la palabra. Bueno, pues vamos a ir a, con estas últimas dos canciones. Eh, un cantautor de Bea Sainz, Manta Lanó, no, con esta canción que se llama Telarañas. Aunque nunca haya escrito ninguna canción triste y no me falten excusas. Aunque caiga el silencio y rompiendo los muros desatemos la vida Mientras sigas soñando y en tu cama el miedo inoculado No es más fuerte la rabia que la puta tristeza de vivir enjaulados Y por eso hay que volver a una estrategia más letal La que diviso Kropokin intentando matar al inmortal Y para algo hay que vivir y para algo hay que luchar Y si no tienes cojones pues nos vemos en el bar Vomitando ideas que sabes nunca realizarás Y se quedan Eres pasara el tiempo Se te pudren las entrañas Es tu alma un sucionido de arañas O eres tú la mosca atrapada En una telaraña Y los seres como tú Se sujetaron en el cielo A esperar a algún avión pronto salió el sol, las alas de los ángeles ardieron, inconscientes de su condición. Se precipitaron en la tierra, sin tener ni puta idea siquiera de caminar. Así es como estamos todas, en este mundo de mierda, en esta vida artificial, pero cuando solo que Esos llantos que van hacia el ancho mar Son reflejo de tu determinación Por dejar las chorradas a un lado Y pasar a la acción Bueno, muy bonito este tema Pues vamos con otro de este cantautor Que se llama Mantara, ¿no?, como he dicho Y se llama, pues, Vivir en Ciudad Y, pues bueno, este disco que acaba de sacar en enero Y a ver si os puedo decir el nombre de, pues, el álbum se llama Rizos. Así pues que os dejamos con esta canción de Vivir en Ciudad. Ah, ciudad de ser pe enterrado en la arena Es negar a la visión recrearse en sus tímidas venas es estrechar el margen del arco de los colores Es evitar la sal que ha de cicatrizar para cuando llore verán ciudad de el progreso de los seres es ponerte el objeto a la altura de un dios para que lo veneres es hacerte creer que el motivo de que existan penas es para que las cubras con manos caprichos las prendas Bienvenido, creyente, a las puertas de este paraíso Me forjando tu yugo si quieres pagarte la entrada del piso Aquí hasta el más ateo de todos tiene cavidad Porque en esta ciudad la tranquilidad se paga con la vida bienvenido AL TRANBIA Donde nunca pasa un día Sin traficar con poesías bienvenido AL BARREÑO Donde te ahogan los sueños Desde que eras pequeño bienvenido A LA LUCHA Donde la gente solo escucha Las paredes de sus huchas A la botella de vino Donde el genio de Aladino Tiene un hogar clandestino Y es un osado marero Rivas recupera el esférico para la Real, se interna para el área izquierda, atención, se deshace de Andrade al contrario, va a centrar, centra, tira y gol! Gol! Gol de la Real Sociedad! Era la pequeña broma. Nuestro primer gol desde esta va. Aficionado al fútbol, por casualidad estaba sintonizando diferentes frecuencias hasta que se ha cruzado por esta y ha pillado el gol. Sulta que ha podido ser testigo del gol. Porque no olvidéis que lo más importante en esta vida es meter un gol. En la radio, por cierto. ¡Ja, ja, Bueno, pues vamos a ir ya contigo. A ver si acabamos. No. Sí. Nos vamos a empezar, ¿no? La verdad. No hemos empezado, es eh, difícil que acabemos, ¿no? <risa> vale, pues la primera pregunta para situar un poco a la gente así, eh qué es asertividad en pocas palabras, eh, para que los oyentes que no hayan escuchado nunca la palabra asertividad. Sí, la verdad es que es un concepto pues de la psicología, ¿no? O sea, entonces es un concepto desarrollado en base a, pues a estudios sobre la psicología humana ¿no? y tiene que ver pues con la comunicación, básicamente, y con las relaciones sociales. ¿no? Entonces eh, la asertividad se define como la capacidad de autoafirmar los propios derechos sin dejarse manipular y sin manipular a otros. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que es una capacidad de, de comunicar creencias, opiniones, sentimientos y deseos personales de forma eh, clara directa honesta y adecuada entonces es una esto deriva en una conducta no es una sol, solo una capacidad comunicativa y la conducta asertiva eh, se caracteriza porque guarda respeto tanto por los derechos de la misma persona que la emite como por los de la persona con la que se relaciona ¿no? entonces eh, para explicarlo quizá eh, más gráficamente, Eh, puedo recurrir al ejemplo de lo que puede ser un conflicto interpersonal entre personas ¿no? Porque si bien la asertividad es una digamos una capacidad o, o una conducta eh, Que tiene que ver con la comunicación entre las personas Pues el conflicto es una forma de comunicación ¿no? Entonces, aunque la asertividad es en general esa forma digamos eh, hábil de comunicarse con los demás En relación con un conflicto, por ejemplo, podemos ver más claro Qué es la asertividad y qué no lo es Entonces, eh, ante un conflicto, digamos que hay tres posiciones básicas, ¿no? Una sería la asertiva, que es la que intentamos explicar, otra la agresiva y otra la inhibida o sumisa, ¿no? Entonces, eh, la conducta agresiva, pues es obviamente aquella que, eh, haciendo uso de la intimidación o la manipulación, trata de imponer el interés propio sobre el de la parte contraria, ¿no? La conducta inhibida pues es la del que renuncia al propio interés para evitar el conflicto o, mmm, o evitar una situación violenta y la conducta asertiva sería digamos el punto medio entre el que agrede e intenta imponerse y el que se inhibe y se somete entonces la conducta asertiva eh, es la afirmación y reivindicación del propio eh, interés deseo y de una manera honesta, clara y directa como decía antes al principio junto al reconocimiento del interés de la otra parte y, y, y entonces su objetivo es alcanzar acuerdos más que imponerse o someterse ¿no? Eh... Bueno, pues... No eh, sé si no es... ha quedado claro. claro, es un poco, claro, eh, eso, yo le he dado una definición así, digamos, eh, pues muy... Globalmente. Bueno, sí, o global y tal, pero claro, esto es como en el ejemplo del conflicto igual quizás se ha entendido un poco mejor, ¿no? Digamos que claro. es una manera de afrontar las relaciones humanas eh, respetando los derechos de los otros, ¿no? Y entonces eh, reivindicando, ¿no? Desde la propia honestidad e integridad, ¿no? Claro, claro. Eh, lo que uno es, lo que desea, etc. Vale, pues entonces esto lo vamos a enfocar ahora pues sobre más el... lo que es un conflicto, pues por ejemplo, político-social, ¿no? Y dentro de la palabra asertivo podría entrar en dentro de este tema ¿no? que queremos enfocarlo hoy, que es la asertividad en tema pues así hablando políticamente social, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado bien sí, ahora bien. Sí, a ver, eh, bueno, yo lo he sí, clavado porque eh, estamos hablando de la asertividad que es claro, es una cualidad personal, ¿no? De, individual, claro. digamos, ¿no? Sí. Entonces, claro, eh, qué proyección digamos tiene en la sociedad o qué proyección tendría porque claro. de hecho hoy en día en general la conducta de las personas es más bien o agresiva o inhibida, ¿no? Quiero decir que La conducta asertiva se da, pero yo creo que en menor medida así digamos, ¿no? Cuando claro. sobre todo a la hora de, de un conflicto o lo que sea, pues lo, lo extraño es que se negocie, o que se busquen acuerdos. Claro. Lo normal, lo natural, normal o natural, diría yo, no sé tampoco es natural. Bueno, eso lo hablaremos después. Es eh, intentar imponerse, ¿no? Intentar imponer lo de uno a lo de los demás, ¿no? Entonces, claro. digamos que la humanidad eh ha ha usado la agresividad y la inhibición en su historia, pues a lo largo de toda su historia de guerras y de gobiernos sociedades jerárquicas, imposiciones, etcétera, ¿no? Claro, que es lo que hablábamos de eh, verticalidad o horizontalidad, ¿no? Sí, eso es, o sea, yo eh, lo que veo es que o desde mi punto de vista, eh, o sea, existen básicamente dos tipos de sociedades, ¿no? Que serían las sociedades verticales, jerárquicas, jerarquizadas, y las horizontales que se basan en la igualdad de, digamos, por lo menos, de, si no igualdad individual, sí si de, de derechos o de, o de valor no en la sociedad de las personas. Entonces, eh, las estructuras jerárquicas son las que conocemos. Estructuras horizontales no hay en el mundo. Y las estructuras jerárquicas están, claro, que se basan en la imposición y en el autoritarismo, ¿no? de una manera o de otra. Puede ser de una manera... Eh, más burda digamos o más clara como puede ser una dictadura o puede ser de una manera más soterrada y más basada en la manipulación aunque también en la violencia obviamente como puede ser una de las democracias occidentales ¿no? entonces eh, resulta que sociedades horizontales que se basen en ese principio que decíamos de horizontal o sea de igualdad o de derechos y de respeto a, a, a las voluntades a los deseos de los individuos, pues es que no, de hecho se ha dado en muy pocas ocasiones en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que estas técnicas de asertividad y, y todo este concepto en psicología es algo que, llevado a la práctica de manera seria, pues es algo que, que crearía un tipo de sociedad más acerca más eh, cercana a la, una sociedad horizontal o asamblearia, digamos, ¿no? Lo que puede ser una asamblea, por ejemplo, sí que sería... Pues más una, una sociedad horizontal En la que se respeta la voluntad Y la opinión de todos los miembros ¿no? Claro, sí, sí, sí. Vale pues. Te quiero Ahora pues presentar Una canción A ver pues qué les parece Pues al oyente y a ti Y pues es una canción De un grupo de Madrid Que se llaman pues Fue el la Troyes Y pues con esta canción que se llama Busco la paz y el conflicto en la sociedad No sé, ¿qué te parece ya esa frase? Busco la paz y el conflicto en la sociedad Nos puede presentar muy bien a lo que va a ir ahora Enfocado los próximos temas, ¿no? Sí, nos puede introducir en la, en la temática ¿no? Eso es, uh -huh. vale Pues dejo este tema, ¿vale? Ya La verdadera rebeldía Es Haco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad La verdadera rebeldía no es una cuestión de edad Para mí la clave está en el salto De las palabras a los hechos, de las frases a los actos Queda el intacto impacto, aquello que criticas y además no lo combates Rutinas que practicas las condenas en debates Que tanto asco te dan los estates Y luego se te cae la baba viendo sus productos en escaparates La economía presiona como alicates Tu banco grita ja que mate, escápate Bocazas oficiales ladran como sabater Nos quieren hacer creer que hay Hay algo que agradecer Ciertamente Lo mejor de esta mentira Es destaparla de Sé que mi vida está en venta Pero intentaré robarla Tuviste siempre la conciencia limpia De no usarla Ni los porros ni la farla contaminan al que parla Si todos ya sabemos Que el poder corrompe al hombre Cuando os un caso nuevo ¿Cómo quieres que me asombre? Lo que para mí no tiene nombre Es que aún no hayamos dado lumbre A lo que nos explota por costumbre A quienes en vez de individuos Solo ven la muchedumbre A quienes sacan oro Con la ajena podredumbre No hablo de contracumbres Mi filosofía que la autonomía se pelea día a día A veces corazón caliente y otra sangre fría Tú y tu gente, yo y la mía, por el fin de esta agonía Escuché una frase y la hice mía Muerte al Estado y viva la anarquía, actitud es lo que más valoro, es lo que priorizo, intentar rizar el rizo y no hacerlo por el oro, me mentalizo y exploro, he descubierto un pasadizo, yo valoro el implicarse con cualquiera de las miles de injusticias que genera este sistema con un planteamiento radical del tema, radical quiere decir ir a la raíz del problema, ver las causas, los efectos, los factores, los esquemas, casados de pequeñas reformas que solo cambian las formas y perpetúan las normas, tú poco a poco te encorvas, es el final de De rodillas, le rogarás por favor más reformistas y gobierno, gobierno, el zapato y su hora. seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, más toma nota una causa no se vuelve injusta por la derrota eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huela a pota, la gente encima vota confían en que luego les azota y les deja la cara rota, infinitas veces la misma piedra mi comprensión se agota o ellos soy yo, pero aquí alguien está como una chota, las corbatas son nudos corredizos alrededor de tu cuello ¿habías pensado en ello, eh? Vivir es bello y el mundo es una mierda. mierda Recuerda que en toda partida pagará siempre el que pierda Derecha o izquierda, lo mismo a mi entenderla definen el sistema, quieren atar con su cuerda La clase política carece de ética Dignidad raquítica, actitud patética Campaña mediática basada en la estética Barren para casa, desvergüenza kilométrica Libre soy, puedo elegir de qué morir De hambre o de aburrimiento, a esto le llamáis vivir Con un ciclo vital impuesto, producir, consumir Entrar en las ruedas automútiles sé cual Fakir, no sé si me explico No pido nada, nada reivindico Pues hacerlo implica el reconocimiento De una autoridad con la que no me identifico Que esta sucia realidad quiero verla chañico Si un saludo pasa chicas y esos chicos Que con lo que tienen a mano plantan cara En el dos mil y pico, eh Pues como te venía diciendo y tal, En relación al al concepto al Conflicto eso Pues bueno, pues parece claro que, que la, la actitud competitiva y agresiva Que siempre Es igual la manera de, de resolver Los conflictos o la que más común La que conocemos, pues que implica Un deseo de imponer la propia voluntad ¿No? Y los propios deseos y necesidades En los otros Que el comportamiento inhibido Hay un deseo, en ese comportamiento Hay un deseo de evitar el rechazo de los otros y de acomodarse al grupo, ¿no? Y también por otro lado hemos vivido en, en contextos sociales autoritarios, coactivos en los que se nos ha enseñado no se nos ha enseñado a expresar libremente nuestros deseos y a reivindicar nuestras necesidades, sino a pelear para imponerlos o a someternos en el caso de que calculáramos que no teníamos las suficientes fuerzas. Entonces no hemos aprendido a negociar con los otros a través del diálogo y la palabra hablada, por eso los conflictos, hostias, hostias y hostias, continuamente, ¿no? O sea, entonces por eso eh, a mí me parece muy interesante este concepto de asertividad porque resulta que es, digamos, el término medio, ¿no? Algo que eh, los seres humanos no han ensayado, no han probado nunca. Vamos a probarlo, ¿no? Entonces resulta que esto se puede aprender a través de unas técnicas porque resulta que es, eh, bueno, psicológicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide ser asertivos y ser capaces de reivindicar tranquilamente nuestros deseos y nuestros derechos, digamos. Pues precisamente, es como venía diciendo ahora, son unas creencias irracionales, ¿no? Y, y también eh, eso ese, ese miedo y ese deseo de imponerse a los otros y ese miedo a no a ser rechazado, ¿no? Por eso eh, nos preguntamos, es que quizá nuestra estructura psíquica está construida de tal manera que, nos, eh, que no hay otro camino más que más que eh, la violencia y la inhibición pues no entonces para, para aclarar estas eh, estas cuestiones y para solucionarlas para corregir estas tendencias y hacer y poder llegar a esa horizontalidad que hablábamos al principio eh, el concepto de asertividad que he expuesto también al principio Me parece fundamental o sea y bueno y dentro de lo que es eh, la asertividad eh, es, mm, hay una, una noción inherente e indisociable que es la de derechos personales ¿no? que te decía antes y la de y una y hay una serie de creencias irracionales que nos impiden eh, ser asertivos ¿no? entonces los, por ejemplo los derechos personales que te habla de los derechos personales son una serie de principios Para la participación saludable de cada persona en la vida social. No me refiero ya a los derechos que pueden estar recogidos en los códigos legales, digamos, ¿no? Derechos sí, humanos... Sí, el código etcétera. penal... Sí, eso. Sino me refiero a, a, la, a la sensación que cada uno de nosotros tenemos de nuestra propia valía y del respeto no propio y de los demás. Entonces, hay que partir... Se parte de ahí, digamos, ¿no? De, esa, de esos derechos personales, de tener claros esos derechos para saber cuándo nuestra conducta está siendo asertiva y cuándo no. Obviamente la conducta agresiva y la sumisa no no tienen en cuenta esos derechos. Uno por exceso y otro por defecto. Uno porque los pisa y el otro porque no se atreve a reivindicarlos o a reconocerlos. ¿no? Entonces hay listas de... Es, en realidad estos derechos son muy intuitivos, o sea, son muy directos, son muy claros. Lo que pasa es que muchas veces en las situaciones sociales de conflicto y de... Y de interacción pues eh, ese miedo o esa o está o el deseo de imponerse pues nos lo hace olvidarlos ¿no? entonces eh, estos derechos pueden resumirse en el derecho a expresar, a expresar los propios deseos creencias ideas opiniones a decidir lo que hacer con tu tiempo a decidir qué hacer con tu cuerpo y a decidir qué qué qué camino de tu vida tomar al final, ¿no? Sin que haya nadie que te tenga por qué imponer lo suyo, ¿no? digamos, la autoridad. Eso es la autoridad. Exacto. Y bueno, y por otro lado, eh, como he apuntado antes, eh, otra cuestión importante para saber cuándo una conducta es asertiva o no es el de la la cuestión de las creencias irracionales que todos llevamos nuestra Eran mente? los 10 puntos, si no me equivoco. Sí, había eso, es, había, pues, por ejemplo, algún autor a a señalado, bueno, a digamos ha de impregnado, ¿eh? Impregnado ahí. Sí, eso es. Eh, lo que son estos 10, hay unos una serie de de ideas irracionales que nos que hacen que, que pues que los conflictos se resuelvan de esta manera, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el primer eh, la primera creencia irracional sería es necesario para un ser humano ser querido y aceptado por todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ser guay. Eso es ser guay. Y bueno, y sobre todo contar con, con o sea, intentar evitar que el rechazo, digamos, ¿no? Y entonces muchas personas pues, en un momento o en otro pues pues tenemos este miedo a igual al rechazo y entonces pues pues nos inhibimos, ¿no? Por no caerle mal a una persona o por no llevarle la contraria pues igual renunciamos a lo que nosotros queremos en realidad, ¿no? Imagínate un, yo que sé, una situación de, de, de un que va a un comercio, ¿no? Y os te cae un producto que, que, que igual te han vendido y es dudoso ahí, ¿no? Y pues no por no disgustar al otro al vendedor, digamos, pues coges y, y, te, y no dices nada y te vas con eso para casa, ¿no? Por eso por ejemplo sería una una conducta inhibida, ¿no? y, y que se derivaría de esta creencia irracional. O sea, entonces es la relación que existe entre las creencias irracionales y la conducta pues no asertiva no es esta digamos y ¿no? luego eh, hay otra creencia irracional que también conduce a inhibición o a sumisión que es que uno tiene que ser competente y saber resolverlo todo si quiere considerarse como una persona ¿no? y si quiere ser necesario y útil ¿no? en esta sociedad entonces esto deriva pues en un afán de perfeccionismo Y entonces no que eh? aquí el tema cabo cuál es la, lo que se deriva de esto digamos ¿no? pues lo que se deriva de esto es que, que al final no queremos quedar como un tonto no o queremos parecer pasar siempre por listos y tal entonces eh, para no quedar como tonto pues lo mismo te inhibes y no reivindicas tu derecho o no haces una pregunta para aclarar algo que, que no tienes claro cuando eso es algo que, que lo necesitas para pues para aprender algo o para o simplemente para poder Seguir adelante en una relación o en una comunicación, vaya, ¿no? Entonces ese es el, el segundo derecho. Y estos dos, que os digo, esta, la segunda creencia, ¿no? Estas dos creencias pues te llevan a eso, a un comportamiento inhibido. Esa es la relación que existe, ¿no? Un comportamiento inhibido y lo que uno tiene en su cabeza, ¿no? Esa creencia. Que, bueno, aquí pues yo la, las he enunciado de esta manera, pero obviamente cada uno en su cabeza, y de, dependiendo de las circunstancias y de los momentos pues cada uno eh, les da una forma u otra, ¿no? Incluso, eh, a veces, eh, esto es otra cuesta, otra parte de la cuestión, a veces ni siquiera te das cuenta de que te estás diciendo eso o de que estás partiendo de, de esa creencia cuando estás actuando en una, en una interacción social, ¿no? Entonces, ni siquiera te das cuenta, eso ya, eh, el hecho de que sean inconscientes, ¿no? Y, bueno... Eh, Sí, eh, o sea, eh, hay un par de creencias también irracionales que hay están muy extendidas por la sociedad, ¿no? Que llevan agresividad. Entonces, eh, estas dos creencias son las leo, ¿no? Son unas creencias, por ejemplo, sí, dice sí, la le... dice, hay gente mala y despreciable que debe recibir su merecido, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Eh, <risa> <risa> Entonces, bueno, estoy hablando de esto, sí. Claro, claro, esta sí. creencia eh, esta está lleva a la agresividad obviamente, ¿no? Y es una interpretación quizá de, de un conflicto, ¿no? Cuando tú estás, cuando no estás de acuerdo con alguien o cuando alguien te ha hecho una trastada o esto, entonces inmediatamente te salta, el, esto es el tema de la culpabilidad y el pecado al final, ¿no? La iglesia lo llama pecado y la legislación lo llama culpa, ¿no? Y pero, lo bueno eh, y lo malo. Eso es, eh, la moral exactamente, lo bueno y lo malo. Entonces el malo debe ser castigado. Y esta creencia la tenemos prácticamente todos, en un momento u otro. ¿Por qué? Porque es algo irracional, como decía, son creencias irracionales que saltan cuando se dan las situaciones concretas. Pero lo peor de todo no es, y ya volviendo al tema digamos más eh, social, porque bueno un poco lo que estoy hablando es desde el nivel individual y cómo las relaciones humanas están condicionadas por estas creencias. ¿no? Pero a nivel social resulta que esta creencia y también las anteriores están en la base de la sociedad. Por ejemplo, eh, lo que es todo el... el, el Los sistemas el derecho penal o, o, o el mismo estado de derecho está basado sobre todo el derecho penal en esta creencia irracional o sea porque entonces eh, teóricamente no se nos dice que resulta que eh, todo el sistema penal está orientado a la rehabilitación del, del, del delincuente nos dicen no pero no no porque en el fondo está todo el tema del castigo o sea la cárcel eh, es un castigo entonces eh, la creencia que subyace al derecho penal es el castigo ¿no? y la idea de la culpa y la idea del pecado también no entonces eh, esto hace que pues que la sociedad en su dentro de su organización sea represiva y sea y quiera castigar más que que a la gente o sea que a las personas eh, digamos eh, rehabilit bueno rehabilitarlas o sí, no Un poco eso no Y luego, por otra parte, eh, quería comentar también, hay otra idea irracional, que es eh, también nos lleva a la agresividad, que dice que es horrible que las cosas no salgan eh, de la misma forma que a mí me gustaría, ¿no? que a uno le gustaría. Entonces, claro, eh, cuando uno piensa que resulta que el plan que ha hecho eh, es horrible, que no salga, que no funcione o cuando hay una dificultad eh, ante un conflicto, por ejemplo, ya se interpreta a la otra persona con la que tienes el conflicto como un, un obstáculo, ¿no? Y aparte eh, tú estás horribilizando, digamos, estar diciendo que es horrible eh, que no puedas eh, hacer lo que no puedas llevar a cabo tu deseo. Entonces, en realidad es eh, esto es una creencia irracional. Porque vamos a ver por qué es horrible, o sea, quiere decir, ¿lo puedes tú, por ejemplo, negociar con otra persona o haz, o cambiar tu plan o hacer un plan alternativo? No, es horrible, ¿no? O sea, es horrible y no puedes soportarlo, ¿no? Entonces, claro, te, de repente te cabreas y te mosqueas, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, obviamente es otra es una tendencia racional que lleva a que el conflicto pues eh derive en, en agresión o en agresividad y, y en intento de imposición, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como te explicaba, pues esta, todas estas, esta serie de creencias irracionales son las que hacen que la sociedad esté organizada de esta manera, ¿no? En concreto, por ejemplo, la primera que, que decía, la de que es necesario para un ser humano ser querido y aceptado por todo el mundo, o sea, esta en concreto, eh, si bien, si lo analizamos a fondo, si bien se examina, te das cuenta de que esto conduce a, a que la sociedad esté jerarquizada, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre eh, esto te lleva a la sumisión, digamos, a la sumisión espontánea, ¿no? ¿A qué? al, al lo que son los valores de, la de, de los poderosos, ¿no? Del poder. Los valores de la... Entonces, eh, para poder eh, adaptarte y que no te rechacen, tú asumes el valor de los, de los poderosos, de los dirigentes, y de esa manera eh, se establece una sociedad jerárquica. Vamos, o sea vertical localo vamos al principio Eso es una sociedad vertical, vamos, yo lo veo clarísimo. Mm. Yo no sé si los oyentes les parecerá así, pero Sí, que eso... si quieren llamen, ¿eh? Eso, si quieren que llamen, o sea, a ver, 9... es que parece Sí. 943556346. Eso es que llamen y aporte, no sé, yo porque no tapo sé si la, eh, la exposición está quedando clara, porque claro, es un tema así que, que Tampoco es tan fácil de digamos de explicar así en una de una manera sencilla, ¿no? Claro, son Cuestiones psicológicas, es, eh, digamos, la base de las relaciones humanas, es una, una son cuestiones que no son tan fáciles de, de ver, digamos, ¿no? O sea, tienen sus tríngulos y eso, ¿no? Vale, Entonces, pues, pues ¿sí? te voy a hacer una petición. Sí. Voy a poner ahora dos cuñas del programa. Vale, de acuerdo. Y una canción, pues, de un grupo que se llama Llorando en el desierto, con esta canción que se llama Aprender a morir solo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Esta va <risa> Programa de contrainformación Busco <risa> la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad Todos los domingos y lunes De 3 a 4 y media Salva el pueblo, salva el pueblo Salva el pueblo, salva el pueblo Salva el pueblo, salva el en Molotov y Ratia. Salva de esa Esta va a ir. Programa de contrainformación. Todos los domingos y lunes tres a cuatro y medio clase en vídeos en el youtube losgramm siento mami ante su preso político comopsicó rico miami para los ellos somos un muchacha arriesgado lo que gansen en venta salían enlo y ratia restaremos las ruinas fruto del abandono despedadas por ahí valemos un poco dejad que fuiya energía en aquellos lugares más buena asamblea a tiempo que discusiones en los bares. La playa del deseo en un mar de esperanza. Mil cañones apuntan por pura venganza. sombras luz, un mayo sin flores, llegar a los 50 sin dolores, Bueno, pues que no podremos escuchar la canción esta al final casi. Alguien tengo un simple rayajo. Ya me había acostumbrado a vivir como un fantasma. Y pues que ya solo faltan 5 minutos de programa. Así pues que os esperamos la semana que viene con alguna sorpresa seguramente es que ya que es 1 de marzo y algo tenemos que preparar para el 1 de marzo. Es imposible es de mi cabeza y cuanto más intento atravesar la pared para ver qué no puedo más lenguas que claman el ser escuchadas y cuántas orejas se aburren de ganas y cuanto más intento atravesar la pared cicatrices tengo más me en temores colgado y durmido Pero no te preocupes, aún no me han vencido. Pues venga, nos vas a decir algo así para... Bueno, pues para terminar un poco la exposición, yo quisiera hablar otra vez de... Bueno, pues de... El primer derecho asertivo o el derecho fundamental, ¿no? De la asertividad, que es... Eh, y del, del cual se derivan todos los demás. Al final es el respeto, digamos, por uno mismo y por los demás se deriva de, de decir que eh, que yo soy el único juez de mi comportamiento al final o sea el, el, el único que puede juzgar acerca del de valor y la validez de mi comportamiento soy yo mismo ¿no? esto es lo que digamos para todas las manipulaciones y todas las imposiciones ¿no? entonces respecto a, a este derecho eh, se denunciaría así, no derecho a ser el único juez de mi comportamiento, de mis pensamientos y emociones y a asumir la responsabilidad de su iniciación y sus consecuencias y a no someterme a ninguna norma externa a mí que no haya yo consentido o pactado. ¿no? Entonces, a mi entender, ninguna organización será auténticamente horizontal si no respeta este principio. Y la creencia irracional a la que se apela eh, o que está en las mentes de las personas para renunciar a este derecho, eh, dice, no debemos juzgar nosotros solos sobre la procedencia o improcedencia de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. Eso debe juzgarlo una autoridad que está por encima de nosotros y que es más sabia, según unas normas externas a nosotros y por procedimientos ya establecidos. Y eso... Ese, digamos que esta es la, el medio de la cuestión, ¿no? Lentos, que que, pues te, vamos a dejar ya casi el programa, que muchas gracias por, por haber venido. Pues gracias a ti por ofrecerme esta oportunidad tan buena, pues, ¿no? Y que seguramente, pues eso... Dentro de nada estarás por aquí de nuevo, ¿no? Yo voy a volver, ¿eh? Porque es que la verdad es que me da la sensación de que, de que el tema es, es vasto. Claro, Entonces, es más exento. Claro, que... yo creo que hay que explicarlo varias veces, desde varias perspectivas, con muchas palabras diferentes, ¿no? <risa> a, a poder entenderlo con ejemplos también. Entonces hoy yo, claro, para una introducción general, pues igual suena un poco... Ahí, pues de que ha hablado este, como extraño, ¿no? Un poco... Sí, hombre, a una idea bueno, habrá algo... quedado por ahí, pero... Habrán aprendido, seguro Sí, algo, algo entonces, Hombre, yo sí, la yo... primera vez aprendí, eh Cuando te escuché en la charla pasada sí. Por lo menos yo creo que sí. te pone eh, Te hace reflexionar sobre algunas cosas Que tenemos ah, establecidas igual Y claro. y sobre las que no pensamos igual, ¿no? Tanto. Bueno Así pues que nada, eso. pues hasta la próxima, vale. entonces Vale, pues que deciros a los oyentes Que estaremos, pues, eh, mañana Haciendo la repetición De 3 a cuatro y media Y, pues el próximo domingo pues aquí de nuevo en los estudios así que os esperamos la semana que viene a partir de las 3 y os dejamos pues con un cacho de esta canción que... De... salud pero no Euskia, últimamente, no encuentro sentido A los apuntes que yo escribo Pero si no lo hago, pienso que me queman Los amores imposibles de mi cabeza Y cuanto más intento atravesar la pared Para ver que no puedo Más lenguas que claman el ser escuchadas Y cuántas orejas se aburren de ganas Y cuanto más intento atravesar la pared Cicatrices tengo Más me hundo en temores, colgado e durmido Pero no te preocupes aún no me han vencido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 Zer escuchadas Y cuantas orejas se aburran de ganas Y cuanto más intento atravesar la pared Más cicatrices tengo Más me hundo en temores Colgado de el hilo Pero no te preocupes Aún no me han vencido